El triturador. Bueno, son las 10 y 20, soy Mauro c h o t i s k y seguimos con la mañana de triturador. Saludos a la infradotada de mi locutora Tetona. Hola María, ¿cómo está el clima? Dale. Muy buen día, 6 grados, 84% la humedad. Bueno, es el momento de uno de los mejores segmentos de este programa muy original. Es una ronda de noticias a cargo de cada uno de nuestros panelistas con música de fondo. ¿eh? No se hizo nunca antes en la radiofonía argentina. Es el momento de rombar y de noticias. Vamos, arrancamos con María. El tema de la semana, por supuesto, la crisis en el fútbol argentino. ¿eh? Tras la renuncia de Lionel Messi, se sumó la renuncia de Martino y la falta de rumbo en la a FA. Estamos afuera de los Juegos Olímpicos. Messi preso. ¿Qué es lo que está pasando? Eh. La Hacienda de España no perdonó a Lionel Messi.、Eh, la audiencia de Barcelona lo condenó a Leo y a su padre a 21 meses、eh, de prisión por fraude fiscal. Además, los multó por 2 millones de euros a él y a Di, y por 1.5 al padre. Los delitos son exarcelables, van a pelar. Se terminó la selección para mí. ¡Ja, <risas> ja! ¡Dale igualito al e o Messi! ¡Ja, <risas> ja! ¡Qué ídolo! Me encanta Bobby Durango y sus imitaciones. No se pierdan su stand-up de humor en pleno corrientes, ¿eh? Este fin de semana en Curuzú, Cuatia. ¿Qué diría Grondona de este escándalo en el fútbol argentino? Eh, todo pasa, Chotiski. i p e r o v e r á q u é risa! Ah, llegué y María dale con otra noticia. m á s novedades!、Es. Pérez Corradi declaró que Forza le dijo que la morsa es Aníbal Fernández, el acusado de ser el cerebro del triple crimen, declaró ayer ante la justicia. La Molla, la Molla Fernández, q u é grande, que grande Bobby Durango. Te recordamos que nosotros solo queremos llevarte la información, ¿eh? sin opinión, para que vos saques tus propias conclusiones con seriedad. Ese es nuestro trabajo en el triturador. ¿eh? Tenemos mensajes de la gente que está participando, por supuesto. A ver qué dice nuestro contestador sobre estos temas. Dale, dale. Argentina, un país donde se le exige a un jugador renunciar a la selección por errar un penal y se d e f i e n d a un presidente por evadir millones de dólares. Un país que nos preocupa por la educación, la salud, un país bananero. Que vuelvan todos. Muy buen programa, Héctor Hugo. Hola. Sí, hola, r e m i s Hola. López de Vido, Aníbal, todos cacas, todos corruptos. Te escucho siempre, Chotisqui, no es un fenómeno, seguí así. Messi, no te vayas, Messi, v o l v é Iguaina, güero, m a s c h e r a n o martino, todos cacas, todos corruptos. Muy bueno el programa. Segundo semestre, segundos en la copa, somos un país de cebollitas. Menos mal que estás vos, Chotinsky, sos un fenómeno. m a n d a l e un beso a María. Que cuando le dé la temperatura, me voy en seco. El t r i t u r a d o r Y bueno, son mensajes reales, ¿no? Mensajes de la gente. No hacemos más que reflejar la opinión pública. La gente dice lo que piensa y está bien, ¿no? ¿Y qué dice Macri a todo esto? Ahora me f i s o en un esternón con alegría, juntos. <risa> me encanta Bobby Durango, un gran imitador, ¿eh? Pueden contratarlo para casamiento, s fiesta s de 15, b a r n i z b a todo, ¿eh? No saben lo bien que imita a Zipelinkowski también. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo está el tránsito, María? Dale. Demoras en la 9 de julio, hay que esperar hasta el 2 de noviembre. Seguimos, ¿eh? Con el rombar. Y de noticias, ahora es el turno de Nachito Pulsarela. Dame algo de deportes, ampliame un poquito, ¿viste? ¿Quiénes son los 18 Olímpicos? Vamos. Eh, no tengo nada. Eh, ¿Había parado la renuncia de Martino? o o y dale! Por Dios, Nachito, esa noticia ya es prehistórica. Ya, querido, ya me tendría que decir, ¿viste? ¿Cuánto calzo la articochea? ¿No te enseñaron eso en deporté? El dato, el color, dale. Yo、no, v i v la escuela de Niembro, pero no la terminé. Pero m e t e l e pibe. Bueno, es el sobrino del gerente. Ella ¿eh? le va a salir. Mientras tanto, Bobby Durango, rescatame de esta. ¿Qué diría el cabezón? ¡Buenas noches! ¡América! <risa> ¡Tremendo! Me encanta, Tineri te sale igual. Bueno, rapidito, ¿eh? seguimos con el r o m b a y de noticias. Tratamos de hacer periodismo, nada más. Y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos con María, el turno para María, dale.、Eh, Bonadío、eh, dictó la inhibición、eh, general de bienes de Cristina Kirchner.、Eh. Además, la expresidente calificó de burra e ignorante. A Margarita s t o l v i s e r También le sale el burro, además de la morsa. Increíble, impresionante. Me bata, dale otro tema, tetona, dale. Al final, Fernanda Herrera, la abogada hot, renunció y José López nombró una nueva defensa. ¡Quiero cocaína! Lópezito de Shale le sale g u a l Esa l o la tiría, Bobby Durango. Un repertorio muy actualizado. ¿eh? No se pierdan su show el gran primo se. Segundo, humor político de mejor, ¿eh? Atención a lo que pasa, c á m b i a m e de tema, pelotuda, dale. Bueno, eh, eh, ya llega, ¿eh? Se viene el festejo del bicentenario que va a costar 10、eh, veces menos que los de 2010, pero Macri ya arrancó con las celebraciones.、Eh, Desde sus、eh, redes sociales, ¿eh? publicó un video donde、eh, intenta emular y eh, resaltar ¿eh? las virtudes del pueblo argentino. Y atención, porque esto ya es tendencia: ¿eh? el uso de las redes sociales, mi sagaz análisis periodístico me está diciendo que la política hoy se está jugando en la internet. ¿eh? ¿Qué diría Cristina de todo esto? Argentinos, argentinas, me quieren meter preso. ¡Bruh! Moby <risa> Durango hizo a la yegua también. <risa> Antes de seguir, te cuento que la mejor manera de comunicarte por celular es con Oscuro. ¿eh? Este no te pide el 15 como Mobycom. La producción del triturador sacó canje y se comunica con Oscuro. María lo tiene que decir porque tiene carnet de locutora. Está habilitada para decir pelotudeces y también cruce s de calle. ¿no? <risa> mejor escuchemos la opinión de la gente. Mensaje, dale de nuestros oyentes. Dale, dale. Qué desastre, una vergüenza, una vergüenza. ¿Qué país de cuarta? No aprendemos más, no cambiamos más. Todo se va a la mierda en cualquier momento. Gracias, p o t i s k y Me alegra la mañana. ¡Messi! ¡Ay, por favor, te lo pido! ¡Messi! Quiero hacer un llamado a la reflexión. ¡Reflexión! ¡Reflexión! Sos un genio, Chotinsky, sos el mejor. m a n d a l e un beso a mi vieja que te escucha todas las mañanas. Cumple 97 hoy. Le desconectamos el respirador artificial porque cambiamos la hora social, ¿viste? Se ve así, viejo. Hola, quería pedir un tema. Ese que dice: Huela, huela, c u s i n c h u c b e r l i n al en decir ver, c h u c b e r l i n Gracias. Buen día. Quería reservar un turno con el doctor Pule Troncos. Es por unas verruguitas en la igle. Bueno, llamo más tarde. El triturador. Y bueno, esta es la opinión real de la gente, ¿no? Y también permitimos el debate serio acá en el triturador. ¿Qué diría Michetti para el bicentenario? Es la luz al final del camino. <risa> ¡Ay, me muero! Hasta hace el ademán de como que tiene la silla de rueda. ¡Qué profesional, Bobby Durango! ¡Qué grande! El pibe de las mil voces, ¿eh? Me echando con la actualidad. Va a llegar muy lejos. ¿Y ¿Cómo está el tránsito, María? Dale. Lento, hace tres días que no muevo el vientre. Actualizamos los deportes, Nachito p u z z a r e l l a Eh, me quedé sin internet. Estoy con el celular, pero no tiene 4G. Yo pedí computadora, pero no me dieron. Bueno, querido Nachito, pasate por mi oficina cuando termine el programa que tenemos que hablar. ¿eh? Y vos, acordate, ¿eh? nosotros no pretendemos entretenerte, sino informarte para que vos formes tu propia opinión. Esa es nuestra tarea. ¿eh? Las 10 y 28 de la mañana, este es el rombay de noticias. Vuelve la ronda a la idiota de María otra vez. Tirame una noticia curiosa, ¿viste? Algo que permita boludear, un chimento de esos que le gustan tanto a la gente. El romance. Eh, más inesperado Juanita Viale a los besos con la B si la actriz y el delantero、eh, se habrían encontrado en un r e s t a u r a n t de Estados Unidos y allí habrían comenzado una feria. Pero qué pedazo de pelotudo,、eh, permítame la expresión, ¿no? Pero este se come los goles y a toda la mina de la farándula. ¡A comerla! ¡Wowy ¡Ah! <risa> <Bobby> Durango! <risa> También con el repertorio picante, ¿eh? el hombre de las mil voces. Vamos, que esto es el triturador, e h acompañándote las mañanas. Esto es periodismo, esto no es joda. ¿eh? Esto gana premio por la seriedad, por el compromiso. Dale. El triturador. のスタジオは、すっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。